El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, y con una novedad que nos traes dentro del mundo digital, con una cosa que a mí me ha dejado estupefacto. Podemos ir a una lápida con nuestro teléfono móvil y, bueno, situándolo encima del código BIDI, saber cosas sobre la persona y sobre el finado. Sí, vamos a hablar un poco de, de funciones. Bueno, es un tema muy... pero ad hoc, eh, hay programas de televisión que graba entrevistas para emitir una vez el personaje fallece como bien dices, esos códigos vídeo, QR en las lápidas que remiten a páginas web con información del fallecido en lugar de poner una frase pues, se ahorra espacio, pones el codiguito luego vas con tu móvil le pones el modo la camarita, abres el programita te redirige a la página con toda la información del personaje fallecido pero hay más, hay más programas, soluciones en internet como Deadbook Tributes.com, Footnote o Facebook. ¿Qué son estas páginas? ¿Qué hacen estos servicios? Por ejemplo, Facebook, con ese perfil conmemorativo. Bueno, pues ya que está tu información ahí, una especie de homenaje. Eh, hay que presentar un formulario, hay que eh, aportar algún documento que acredite que esa persona ha fallecido y el perfil se cierra, es decir, ya no te podrás volver a logar con ese usuario y esa contraseña el perfil deja de aparecer en la sección de sugerencias, no te van a sugerir esa amistad pero los amigos y familiares van a poder seguir entrando a ese perfil que pasa a ser conmemorativo y en recuerdo a esta persona eh, además se añade la fecha de nacimiento, la fecha de defunción En España tenemos un caso parecido, se puso en marcha fuwil.com hace unos cuantos meses, lo puso en marcha el mallorquín Eduardo de Raiz, probablemente recordéis, yo creo que lo comentamos en el programa, falleció una joven, María Riera, pidió a su madre que entrara en su cuenta de Twitter para que se despidiera de todos sus followers una vez la joven había fallecido, falleció y su madre eso fue lo que hizo y a Eduardo se le ocurrió bueno pues hacer un servicio de tal forma que cuando tú fallecieras almacenas unos tweets y una vez has fallecido esos tweets se lanzan a quien tú quieras o bien en público o a personas en concreto, followers en concreto la figura que representa este servicio tiene todo su sentido la figura egipcia de Ba, el águila con cabeza humana Te dicen que tenía movilidad, hacía posible que ambos mundos se relacionaran. Y bueno, pues como decimos, es una aplicación concreta para Twitter, post-twits, ¿no? Para cuando ya hayas fallecido. Bueno, es interesante. Fullwill.com, puedes echarle un vistazo. Y otra, oh, otra... Inter interesante es, pero pensar que estás escribiendo unos tweets uh -huh. para que... Dejar un recibido, mensaje. Pa uh -huh. Para dejar un mensaje cuando sí. has fallecido a una persona a la que... Quieres dejar ese mensaje uh -huh. Que tú puedes dejar el mensaje con 35 años Y fallecer a los 94 Entonces es que ya no tiene mucho sentido Bueno, no existir existirá Twitter, a otra cosa totalmente eh, distinta uh -huh. Pero al margen de eso, ¿no? Que alguien lo pueda hacer Pues porque le hayan diagnosticado Una enfermedad de la terminal Y pueda uh -huh. suponer sí, sí. que por desgracia Su final está más cercano de lo que hubiera deseado Y puede querer hacer eso Pero no deja de, de sobrecoger el, A mm -hmm. mí me sobrecoge totalmente El y propio eso, servicio uh. te, te manda alertas para Bueno, suena, suena así, un poco tal Pero, oye, sigues vivo para Si sigues vivo Para que no se lancen los mensajes Porque a lo mejor no quieres que se lancen aún estando tú en vida Entonces tienes que confirmarlo Que sí, que efectivamente Que, que, que no se manden, ¿no? A cierto tiempo pues lo van a revisan pues. si si tú publicas o no publicas en Twitter y ellos saben si tiene actividad o no la cuenta y, y... si no tiene actividad te preguntan oye, ¿qué pasa? exacto la, la has palmao y si no respondes ¿qué? pues Lanza tú lo has mensajes. palmao ¿no? ¿Tás, tás, tás, tás. ¿y si te has cambiado el número de teléfono ¿qué? ¿Eh? no, no o sea, cuenta que es ojo Sí, sí, sí, qué sí. barbaridad Tremendo Bueno, pues la última en llegar En sumarse uh, este, a esta miríada de servicios Ya lleva un tiempo Pero fue noticia hace unas semanas El nuevo, la nueva red social In Memoriam Para difuntos Y uh, para ello, pues nos hemos puesto en contacto Esto no es comunicación instrumental no. Lo que hablamos con Lorenzo y con Manuel No, no, era intento no, no. contacto tecnológico Con más allá, esto es otra este, cosa ¿no? sí, sí, sí, sí Puedes ponerle velitas y todo a... Virtuales Sí, sí, sí Bueno, tiene todos los detalles Hemos llamado al director de comunicación de InMemorian Él es Jaime Pérez Pues in InMemorian nace con la vocación de mantener un poco vivo el recuerdo de todos aquellos seres queridos Pues que nos cuidaron y, son, y nos amaron en vida Y para ello se permite al, al usuario la facultad de que pueda plasmar en in InMemorian con total libertad pues sus sentimientos más más más profundos, ¿no? Así pues como el cariño a estos seres queridos es, es universal y meodian también manera pues con esa con esa vocación o ese espíritu global. Uh -huh. dando por tanto cabida pues a cualquier tipo de persona sin importarnos cuál sea su dogma o, o creo. Mm, no siendo malos, no siendo malos. Ya había o ya hay eh, en internet eh Algo similar, pero no igual, ¿no? Es decir, encontramos sí. sites como Deadbook, Tributes.com, Footnote, eh, incluso Facebook tiene la posibilidad de convertir un perfil en perfil conmemorativo. Pero, ¿cuál es la diferencia de InMemorial con respecto a este otros sites? Pues la principal diferencia es que nosotros no somos una mera base de datos. Es decir, no estamos buscando fijar un dato estático, sino que somos dinámicos y queremos pues, que, el, que la web esté en constante movimiento. De tal manera que como nuestro fin es mantener vivo el recuerdo de nuestros seres queridos debemos usar y pues con el mismo fin ¿no? es decir como una, una red social más haciendo así partícipes de nuestra vida diaria pues a nuestros seres a nuestros seres queridos ¿no? y la pregunta es hay mucha gente que quiere que quiere borrar su, su huella de internet sin embargo esto es todo lo contrario es dejar crear la huella online decís para mantener vivo el recuerdo de la persona fallecida Claro, es para mantener vivo su recuerdo de todas manera es algo absolutamente personal si uh -huh. puedes hacerlo pues, con el fin de que pues tanto sus amigos como sus familiares y demás mmm, puedan pues puedan también No sé, formar parte de ello, eh, o bien puedes hacerlo de una manera absolutamente personal e individual. Uh -huh. eh, siendo solo para ti y plasmando tú pues los recuerdos que tú tengas de esta persona, el cariño que le tenías y demás. Pero de una manera individual y que solo tú lo sepas. Es uh -huh. decir, puedes hacerlo de las, de las dos maneras. O público maneras. o privado. Efectivamente. Ajá. Y luego hay panteones, ¿no? ¿Cómo está dividido en tres partes? Efectivamente. La, la Nosotros, eh, en principio, tú puedes, lo que puedes hacer es crear un panteón. Uh -huh. ...y él lo que haces es agrupar pues eh, a estos seres queridos que pues, que tú quieras, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Cada uno de los miembros posee un perfil propio. Y es aquí, en este perfil, pues donde, como te decía, los amigos pueden dejar eh, vídeos... Eh, ...pueden dejar mensajes de cariño, pues como encenderle velas de, de recuerdo... ...y a su vez, una vez que das de alta un miembro, se le va a generar automáticamente una esquela personal. Y esta esquela personal, su contenido es absolutamente modificable... Pues por el propio usuario poniendo y determinando lo que él, lo que él decida lo que él sienta o lo que o lo que él quiera uh -huh. se pueden agregar mensajes de condolencia incluso encender velas ¿no? eso es eso es uh -huh. puedes hacerle encenderle pues velas o por ejemplo subir algún vídeo que tengas especial cariño alguna fotografía en la que, pues, que sientas eh, pues un especial aprecio y demás es decir en cuestión general como recordarle y pues hacerle partícipe de tu vida diaria, ponerle comentarios que sientas un día determinado por una determinada, no sé, una ves ves un determinada determinada película y te acuerdas de él y pues, pues se lo dices. Es un poco mantener pues eso vivo, ¿no? Porque en esta sociedad de hoy pues cada vez perdemos un poco más el como el contacto, ¿no? Uh -huh. Entonces es una manera pues de intentar estar pues pues eso, que no se han ido del todo, ¿no? Mhm. Uh -huh. También decís que es un site que es un es una web ymemorian.is y ese esa confesional se puede inscribir personas de todo el mundo de todas las creencias religiosas efectivamente, efectivamente. como te decía ya te digo el, el recuerdo a un ser querido el dolor que sentimos cuando esté cuando este nos falta es absolutamente universal todos uh -huh. todos sentimos su falta pues de esa manera y memorian.af pues con este espíritu, ¿no? Pues dando cabida a cualquier persona, pues que lo que quiera sea plasmar su recuerdo, No importa que seas cristiano, que seas musulmano que sea eh, no importa de pues recordarlo con cariño en el registro pedís de alguna manera eh, o se, os tenéis que asegurar eh, que efectivamente la persona que, que se está registrando que la van a registrar eh, que ha fallecido ¿no? sí sí, pero de todas existe una base en una base de datos donde tenemos absolutamente han registrados todas las personas todos los decesos Y en el momento que ellos lo, lo crean, ya automáticamente el servicio sabe perfectamente a quién se están refiriendo. Uh -huh, uh -huh. Y luego hay una colaboración con Save the Children también, nos hemos encontrado. Efectivamente, uh -huh. efectivamente, nosotros pues eh, realmente no solo estamos comprometidos pues, con los usuarios intentando dar pues un servicio de, de calidad, un servicio de respeto, sino que también estamos bastante involucrados pues un poco con la realidad social, ¿no? Entonces, lo que hacemos es contribuir, pues queremos contribuir con un tanto por ciento de los, de los beneficios que obtengamos con obras con obras en, en este caso, con Save the Children, para, pues, para intentar bueno, pues, que a, a apoyar un poco y ayudar un poco en, lo, en la medida de nuestras posibilidades. Uh -huh. Hablando de beneficios, ¿cuesta registrarse? En principio, lo, eh, cuesta lo que es, eh, tienes un servicio eh, que, que por cinco años, ¿de acuerdo?, Y simplemente sería a la hora de hacer de crear un panteón, ¿de acuerdo? Eh, su, tú pagas una pequeña cantidad, que son nada, no llega a 10 euros, que ya te servirá durante 5 años, y en ese panteón tú puedes eh, incluir absolutamente todos los miembros que quieras y que desees, por, por, por, incluyendo vamos, eh, por ese precio, ¿no? No sube, tengas 2 o tengas 10 personas en ese panteón, va a ser siempre el mismo el mismo precio. Y ya, te digo, durante un plazo de 5 años dura, uh -huh. ¿no? Que luego tú lo puedes... Eh, o bien eh, continuar o bien, si no quieres a pasados 5 años pues pues, pues dejas, lo dejas y ya está, no, no hay ningún no problema Curiosa la iniciativa ya, a, ver, a ver si es verdad <risas> Muchísimas gracias